Red Escuela y Comunicación dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires Hola, hola, buenos días, bienvenidos a otro programa de Hora Libre en el Barrio Hora Libre, sí, como en la Escuela Como la escuela, porque acá están los chicos y las chicas de las escuelas públicas porteñas Justamente para hacer radio Como les comentaba, como escucharon ahí en la apertura Nosotros somos un programa que hacemos radio en las escuelas Y después los chicos Y las chicas vienen a mostrar lo que hicieron ahí Justamente en la escuela Así que tengo el estudio lleno de chicas por ahora Vamos a ver si se nos anima algún chico Entretanto, le doy la bienvenida, obviamente, a quien nos saca al aire, que se llama Alejandra Rojas, digo bien, ¿no? <ríe> sí, ahí está, diciéndome, con el pulgar para arriba. Hola, Ale que es parte del programa Rec, y que me está acompañando y que está sacando todas las fotos y está filmando para que este, nuestras imágenes puedan estar subidas, puedan ser subidas a la página de nuestro programa. Y también hoy que se me fue, nos acompaña Alejandro Canizaro que está de ahí, si querés podés entrar, qué sé yo, capaz si tenés ganas, Ale Canizaro también forma parte del programa REC. Mi nombre es Patricia y dale Ale, saludame por lo menos, ¿cómo va? En mi mejor momento, muy temprano <risas> igual para mí esta hora, claro. pero contento de estar acá con los chicos en, un nueva, en una nueva emisión de Hora Libre. Y tenemos mucho para contar, Patri. Bueno, y acá están las chicas Digo las chicas porque, bueno este Entraron chicas Vamos a ver si en el próximo bloque Se nos suma algún caballero ¿Cómo va, chicas? Bien. Bien Ahí está el corito ¿Cómo va? ¿De qué escuela vienen? A ver, porque yo dije que había chicas De una escuela porteña Y, bueno A ver, ¿de dónde vienen ustedes? Somos de la escuela Cornelio Saavedra Distrito Escolar Primero Del, ¿Y qué barrio? A ver, Balvanera. Ubican, Balvanera. Balvanera. O sea que se vinieron de Balvanera en mi crito escolar, porque yo vi que el micro se iba sí, ustedes sí. bajaron. ¿sí? ¿Y con quién trabajaron este, esta cuestión de la radio? La trabajamos con Alejandro, Patricia y Jorge. Las Alejandro. Profesor. Sí, a, los, a ver. Alejandro, que recién me saludó, que es parte del programa REC, y Patricia es nuestra profesora. nuestra profesora. Patricia Carrizo, que es la profesora, y Jorge? Nuestro Jorge profesor. Jorge Baluzzi, que es, o Baluchi, no, Baluzzi. Sí. Ahí está, lo dije bien. Es el otro profesor de la escuela. Bien, ¿y qué cuál es el tema que trabajaron ustedes? A ver. El tema que, traba, mm. que trabajamos fue de las Malvinas. La guerra de Malvinas. Sí. Guau, sí. Wow, qué tema. ¿Cuándo lo empezaron a trabajar? ¿Cuándo fue el aniversario? De... Sí, sí. poco antes Poco antes porque en la escuela est estábamos preparando un acto para la guerra de Malvinas uh -huh. Y estábamos preparando la información y Jorge también buscó información y empezamos a leer entre todos Bueno, a ver, ya se está soltando ¿El nombre de quien se está soltando tanto que tanto me habló? Camila. ¿Cómo? Camila, Camila ahí tomó la iniciativa. ¿Y tu nombre? Luciana. Y Luciana, a ver, contame, ¿cómo fue la elección? O sea, el profesor trajo la iniciativa y a ustedes les gustó trabajar con ese tema, ¿estuvieron de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué les parecía cuando les tiró así ese tema? ¿Qué qué era? ¿Iba a ser este, difícil o fácil trabajarlo? Um, difícil, difícil, difícil. difícil. difícil. A ver, vamos a hacer una cosa. Vos te vas a acercar al micrófono, me vas a decir tu nombre y y me vas a decir por qué te pareció difícil. ¿Cómo es tu nombre? Milagros. A ver, no, no, no, no. Así cerquita del micrófono, dale, que no muerde. <risa> Milagros. ¿Te parecía difícil entonces? Sí. Porque porque es una fue una situación muy fea. Sí, muy feísima mm. para todos. Bien, allá tenemos otra compañera que también se va a presentar, me va a decir su nombre. Melanie. Melanie, Melanie. Y por acá tenemos a... Camila. Camila. Macarena. Camila y Macarena. A ver, cualquiera de las que no hablaron, ¿y cómo empezaron a trabajar este tema? ¿En qué grado? Porque ustedes no dijeron de qué es grado son... De séptimo. De séptimo, que ya se están yendo. Cómo empezaron, les trajo información ustedes qué hicieron, la leyeron, discutieron el tema, ¿qué, qué pasó Vimos ahí? Vimos una película sobre las. A ver, acércate. Malvinas. Vimos Dale. una película sobre las Islas Malvinas y teníamos que hacer un resumen de esa película. Bien, ¿y cuál fue la película? ¿Te acordás? Eh... Iluminados por el fuego, ¿capaz? No, ¿No? Documental. un documental. Ah, ah. ah más... Que armaron sí. Armaron nuestros profesores con fotos de las Malvinas. Ah, mira vos. Música. A ver, acércate porque no te escucharon nadie, dale. Fotos que prepararon nuestros profesores y, mu y le agregaron música. Ajá. Que eran de las ballenas. Bien. ¿Y qué les parecían las imágenes? Estuvieron muy buenas. La verdad que hicieron un buen trabajo. Uh -huh. sí. Yo les voy a contar una cosa. Ahora voy a hablar yo. Así se, así nos vamos soltando. Yo que tengo varios años más que ustedes. <risa> claro, fue una cosa muy increíble para mí. ¿No? que yo estaba en ese momento en cuarto baño en la secundaria. Y fue levantarme una mañana y todos los días pasaba a buscarme mi, mi amiga, que todavía somos amigas. Y yo que se ve que mi mamá ese día no había escuchado la radio, no sé. Entonces viene, me golpea la puerta y me dice, recuperamos las Malvinas, y yo no entendía nada, ¿no? Y, y sí, ya las Malvinas, y claro, era una cosa que uno se puso en principio contento. Pero ¿qué pasó después? Después vino la guerra, porque no era así como... Bueno, y me acuerdo de las largas discusiones entre compañeros, porque yo decía en ese momento que ni loca iba a ir a la guerra de Malvinas, porque había toda una cosa de que todos los jóvenes querían ir a luchar por las Malvinas, ¿viste? Había como una... Claro, fue un, un reclamo de tantos años y, y de pronto los jóvenes todos querían ir a Malvinas. Y fueron muchos jóvenes. ¿Y qué pasó con los jóvenes? Eh, los jóvenes de acá de Argentina no estaban tan preparados para luchar en la guerra. Claro, claro. No tenían el equipamiento necesario para ir a luchar. Claro, un horror, sí. Y, y bueno, y después pasó lo que pasó, ¿no? Bueno, les cuento entre tanto porque nos vamos a ir acomodando. Yo supongo que los chicos tienen música para escuchar, pero les vamos contando qué tenemos para el resto de la hora. ¿Qué trabajaron ustedes? Tenemos para contar un poco más sobre la Guerra de Malvinas uh -huh. y después vamos a contar eh, de una visita. De hicieron una? Eh, ah no a ustedes les hicieron una visita sí, sí, no. justamente los veteranos, los veteranos tenemos la palabra de ellos sí, sí bien tenemos qué más que ustedes van a leer eh, tenemos una carta, una carta para de leer de para ellos. Bien, o sea que quédese ahí enganchado, señora, señor, que tenemos mucho para el resto de la hora, mucho que de, de las cosas que prepararon las chicas y los chicos de la Escuela Cornelio Saavedra, este séptimo grado que viene a hacer radio con nosotros. Hora que el años la sangre Ayer por no querer a la patria Y ahora por quererla demasiado Leyes viejas más genocidas Mal presagio para la vida Länses och bestias, locura y dolor Abriré las puertas de este vacío Porque el destino me lanzo hacia arriba Leyes viejas, más genocidas, mal presagio, paz. Acabamos de escuchar la canción de León Gieco, Por la Vida. Insistiré con un mar de rosas y construiré sobre cenizas. Tendré un sueño nuevo en mis manos y lucharé para que sea justicia. Las mejillas de mis hijos en mis labios Y encontrar en sus ojos un nuevo descanso Reyes viejas más genocidas Mal presagio para la vida Bueno, seguimos en Hora Libre en el Barrio con las chicas de, eh, después van a entrar los chicos seguramente, de la Escuela Número 14 del Distrito 1, Cornelio Saavedra. Y estamos con el tema de la Guerra de Malvinas, ¿sí? ¿Alguien me puede contar algo sobre esta guerra? Eh, en la guerra, todo, para todos fue muy difícil porque... Pe eh, Argentina peleó con Inglaterra y no tenía el preparamiento necesario para luchar contra ellos en cambio ellos tenían años de preparación uh -huh. y además recibían el apoyo de muchos países sí, y los llamados países poderosos ¿no? Sí, ¿se sí. acuerdan de quién recibía apoyo? Inglaterra, por Estados ejemplo Unidos, claro, Estados Unidos, esto. Ay ah, Chile, sí, que fue como siempre hubo esa esa disputa entre Argentina y Chile, pero fue una cosa muy chocante que justamente un país latinoamericano los ayudara, ¿no? Bien. Sí. Eh, ¿Algo más? Y bueno, también los soldados, eh, como dijimos, iban sin equipamiento, ¿no? Y recordemos que las Malvinas no están en cualquier lugar. Están justamente en un lugar como... De la Argentina. Sí. Y en pero, el frío, con frío. Claro, entonces no era sencillo, muy frío, muy húmedo, y había que tener una vestimenta especial, aparte del armamento especial. Sí, Eh, también era porque Como nosotros estábamos viendo este tema Estábamos también por internet viendo Cómo fue eso del Averiguando la todo sí. uh -huh. Información Y después eh, llegamos para hacer un informe Para saber un poco más del tema ya uh -huh. que Nosotros nos tuvimos en ese año que pasó todo no eso. claro yo sí porque soy vieja <risa> ustedes no claro y tuvimos que hacer todo un informe para saber más o menos de qué se hablaba y algún tema delicado o esas cosas uh -huh. este y qué o, averiguaron qué estaba pasando acá en Buenos Aires por ejemplo mientras este acontecía la guerra de Malvinas decían A ver, acércate vamos, al micrófono Decían que íbamos ganando Decí, Es claro, la prensa decía Vamos ganando sí, Y ese era el título de muchísimas publicaciones todos lo creían o sea. ah, No se estaban mintiendo Claro, porque uno pensaba que lo que decían los diarios Era verdad sí. ¿Sí? Recuerdo final, tanta tapa Pero al final, por, por lástima, perdió No, es que un día nos despertamos Y habíamos perdido sí. No, y, Y había muchísimas revistas Que publicaban toda eh, O sea, de, de principio a fin Todas las páginas Era sobre la guerra de las Malvinas Y que íbamos ganando Y, y que íbamos a triunfar sí Decían que era culpa De los que habían luchado Pero en realidad no Claro, o sea, cuando ¿Qué pasó cuando terminó la guerra de Malvinas? Con esa gente que fue a luchar Tan valientemente a un lugar Desconocido sí cuando habían cuando habían terminado eh, le, le echaban la culpa a los que pelearon por haber perdido ajá sí también no, no era la, la culpa de ellos porque ellos fueron a un lugar a donde ellos no no tenían experiencia y n tampoco no la habían avisado antes era como que le había venido todo de repente claro a era todos nos vino era como cosas. si le hubiesen tirado una bomba y nadie sabía nada mm -hmm. claro. Entonces no estaban enterados de nada Se enteraron de sorpresa claro, de claro. Llegó la carta y quedaron de sorpresa No estaban ni ni preparados No sabían cómo hacer para luchar y Encima también tenían que empezar cómo Acércate el, por encima favor Encima también tenían que empezar cómo decirle a la familia Claro, claro, los acuartelaron Y en realidad mucha información a la familia No hubo, se lo llevaron y ya está Sí, sí. sí. Y mm -hmm. la familia tenía miedo de no verlo Jamás sí, claro. ah, si No se podían comunicar Claro, claro, claro. Imagínense para esa familia lo que debe haber sido... Su hijo adolescente, pasado, porque algunos tenían 18, 19 años, eran muy sí, jovencitos, ¿no? Sí. Igual, les... también, no sé si decían, porque ahí en las marinas, como era un lugar frío, la, mayormente lo, los que estaban por eh, luchar por las islas, se enfermaban uh -huh. y m, morían de las enfermedades, no tan solo por la guerra, era peligroso porque... Eh, hacía mucho frío, era el entrenamiento y no estaban muy acostumbrados a eso. Hay muchísimas fotos que se los ve a los soldaditos con zapatilla de lona. Es que bueno, no estaban preparados. Clima, activa. claro, absolutamente frío. Mm. Mm. Vamos a escuchar el primer testimonio, creo que tenemos justamente el testimonio de un conscripto, si no me equivoco, vamos a escucharlo. segunda escuadrilla aeronaval de Sotén Logístico Móvil, OEA 52, escuadrilla aeronaval 52. Eh, nuestra función era, éramos tripulantes de, la, de los aviones de la escuadrilla eh, y hacíamos la logística a la isla, ¿no? Donde digamos, un mantenimiento a la isla, provisiones, y armamento, comida, todo lo que se llevaba a la isla. bien, ahí eh, estaba el testimonio de uno de los excompatientes que es fueron a visitarlos y se notaba mucho que estaban en la escuela porque qué había de fondo sí, el recreo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Lo, que, claro. lo que pasa es que estábamos en, en, el, en el patio donde nosotros hacemos recreo y abajo uh -huh. es, había mucho barullo había mucho barullo, demasiado mm. sí. ¿y cómo fue verlo ahí en persona a un excombatiente? Sí, fue muy impresionante porque a nosotros enterarnos de que ellos lucharon y, y capaz que no sé, no durmieron no estuvieron estuvieron despiertos para prepararse para todo eso era muy fuerte porque ellos se salvaron de alguna u otra forma claro claro que no fue la la suerte que corrieron muchos de los chicos que sí. fueron a Malvinas sí. Sergio también. había dicho que cuando ese quedaba en el en el campo de batalla no dormía o sea que que se quedaba despierto se quedaba desvelado tenía sueño en cambio eh, ellos lucharon por algo que es nuestro y sigue siendo nuestro Sí. sí, bueno, ahora desde, digamos, desde el gobierno y a nivel político se está buscando cómo sentarse nuevamente a dialogar con Inglaterra. Lo que pasa es que recordemos que Gran Bretaña es un país colonialista sí. y esto vendría a ser una colonia. ¿Mm? Sí, sí, porque, sí porque, el... porque teniéndola tan lejas, lo, lo quieren tener. O sea, y en... bueno, viste. Porque también era era otra cosa de que yo al ver eso de que era una guerra, tan no podría ser tampoco una guerra. Podrían ellos dialogar con un país a otro, porque uh -huh. no, no era necesario para llegar a una guerra claro. con las islas. Y ahí se iba a formar un acuerdo, pero lamentablemente parece que no porque fue toda una guerra claro, bueno, fue un manotazo de ahogados, como dice, del gobierno militar, porque se veía que se estaban cayendo ellos, entonces sí. apelaron a hacer una guerra para tener la adhesión del pueblo argentino pero, sí Bueno, eh, nosotros también para completar toda esa información que estuvimos buscando con los profesores uh -huh. eh, ellos propusieron que vengan ellos ellos vinieron Un día y nosotros empezamos a hacerle preguntas y ellos nos contestaron y con eso ya habíamos completado todo toda la información. Claro. Eh, le hicimos preguntas no tan fuertes porque podría ser que le dolieran, entonces tr estuvimos tratando de que no sea tan... Muy bien, porque últimamente el periodismo hace cosas que no, no debería, está sí. bien ponerse en el lugar del otro sí. Igual no solo preguntas, también le mostramos el video que armaron los, nuestros profesores Ay, ¿Qué sí, opinaron que, con no, respecto no, a eso? Dijeron no, a que lado. estaba muy bueno el video y que se nota que habíamos trabajado mucho en las Malvinas y en ese tema Que sabíamos que ellos sabían que era fuerte y todo eso, pero a pesar de todo seguimos. Sí, Bien. sí, porque... El a ver, acércate un poquito. Sí, porque eh, cuando era el acto, nosotros eh, leímos eh, cosas sobre Malvinas y mm -hmm. sacaron desde el, de esa información del acto, así lo ponían en el video y ponían todas fotos y música de fondo. Mm -hmm. Sí, y después al último... Eh, Camila y yo que me llamo Luciana hicimos un, un pequeño afiche con más o menos de lo que nosotros hicimos de lo que se trataba así de Malvinas Ajá. y leímos a ellos para que tengan como un recordatorio de la escuela que ellos vinieron a visitar buenísimo buenísimo y me parece que les debe haber gustado mucho ser reconocidos sí. Sí. Sí. que es lo que falta hacer con los excombatientes de Malvinas ¿Alguien tiene para leerme algo antes de ir a hacer una, antes de hacer una pausita? Le hicimos unas cartas a ellos Ajá, ¿quién quiere empezar? ¿Vos? No, me dice <ríe> no. Bueno, dale, dale, sé valiente, empezá vos ¿Tu nombre así le recordamos a los oyentes? Camila. Camila Sergio, sé que estás en la guerra y quería preguntarte algunas cosas Pero antes quería decirte que sos muy valiente al ofrecerte a luchar en la guerra de Malvinas ¿Estás bien? ¿Cuánto duermen al día? ¿Cómo les va? Acá en Argentina las noticias dicen que les está yendo muy bien. Pero, ¿es cierto? ¿A quién extrañas más? Si tuvieras la posibilidad de volver, ¿lo harías? Bueno, solo quiero que te cuides y quiero desearte mucha suerte. Espero que ganen y que estés bien. llamaban por su nombre por su nombre de verdad y enseguida las gaviotas se ponían a escuchar se miraban de Parecían sonreír cuando el viento les contaba el futuro por venir. Hay un hilo que nos une, el que mire lo verá. Es el hilo del destino que jamás se va a cortar. La natural canta en esta carretera tan maldina y solitaria. Yo comprendo bien su canto, aunque estoy lejos de allí, las conozco desde siempre, desde el día en que nací.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 ¿Y cuál es el tema que acabamos de escuchar? Al sureste de la vida. Muy bien. Y todo tiene que ver con el tema que estamos tratando, que es justamente el tema de la Guerra de Malvinas. Acá vino justamente la parte masculina del séptimo grado de la Escuela Cornelio Saavedra. ¿Cómo se llama, caballero? Edilson. Edilson. Mirá que... Qué... ...qué nombre tan difícil... ...no sé si me lo voy a acordar... ...pero cada vez que te dé la palabra lo puedes repetir... ...tu nombre acércate... ...Piero... ...Piero... ...vos cómo te llamas, acércate... ...Gonzalo... ...Gonzalo y por este lado tengo a... ...Nicolás... ...Nicolás... ...todos trabajaron el tema con los profesores... ...¿sí? sí, sí. ...a ver a los varones... Eh, ...¿qué les pareció la visita de los veteranos de guerra... ...justamente a la escuela... ¿Qué pasó ese día? ¿Qué les pasó por la cabeza? No sé No sabés <risa> A ver, vos, dale día... Acércate un poquito al micrófono, dale vamos a preguntarle ¿Qué sintieron? Claro, ¿se imaginan ustedes como, como varones? ¿Cuántos años tienen ahora? Doce ¿Dentro de seis años irá una guerra? No ¿No es cierto? Sería como algo muy... ¿A vos qué te, qué te parece la idea? ¿Alguna vez fantaseaste después de haberlos conocido a estos veteranos de guerra con eso? Sí. Acercaste al micrófono porque nadie te escucha. Eh, eh, sí. ¿Y eh, qué te pasaba? Eh, ¿Qué te daba? Pero, no, no sé. Bueno. Ven, las chicas hablan más. Esto está probadísimo porque las mujeres hablamos mucho. Bien, ya las chicas un poco contaron, ¿no? ¿Qué pasó ese día que vinieron los veteranos justamente a visitarlos? Eh, ¿Podríamos escuchar otro testimonio de de justamente de los de, de, de los veteranos que fueron a visitarlos los chicos a la escuela? Yo soy su oficial principal de, de la aviación naval, de la Armada Argentina. Durante la guerra compartí un espacio con, ah, con Sergio. Él era soldado. Y en ese momento era cabo. Bueno, participamos juntos del conflicto en este escuadril de transportes que tenía dos aviones con corta de carga, aviones que eran como aviones de pasajeros, de hecho son aviones de pasajeros. ...que se le quitaba todos los asientos y se convertían en aviones cargueros. Llevábamos alimentos, traíamos heridos, llevábamos medicamentos, llevábamos armamento ...llevábamos las donaciones que hacía la gente y las tropas también llevábamos a los muchachos. Bueno, y ahí un poco contaba qué era lo que se hacía en ese momento y qué rol le tocaba a cada uno... Pero seguimos escuchando las cartas que escribieron los chicos... ...justamente para los veteranos. Sergio, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo vas a estar allí? Te extraño mucho, estoy muy preocupada por vos. Pero sé que vas a llegar a casa sana y salvo. Quería decirte que si pierde no gana, ...siempre voy a agradecerte por luchar y defender nuestras Malvinas. Estoy orgullosa de vos, hijo. ¿Mamá? Bien. Un poco jugaron, ¿no?, al escribir estas cartas y ponerse en la situación y irse de alguna manera, meterse dentro de la máquina del tiempo o irse al año 82. Bien. Eh, estas que, estas cartas las escribieron en clase o las fueron a escribir a la casa? En no, clase. En clase. Algunos en clase, otros en casa porque Alejandro nos propuso escribir en casa. Acércate. ellos uh -huh. ¿Y estuvo bueno? Sí, estuvo buena la consigna estuvo buena la consigna y digo ¿les costó o no hacer esto? No, no. no poco, más o menos mira vos los varones escribieron también alguna carta o no se animaron sí, pero me la a ver que no te escucho se tiene que acercar caballero al micrófono sí pero me la olvidé bien y cómo fue escribir la carta en qué pensabas ¿Te pensabas en un soldado imaginario que estaba ahí en la en en la en las islas sí más o menos ¿Y qué vínculo tenía con vos? ¿Lo conocías o no lo conocías? No, no lo conocía. No lo conocías. Bien. Porque, Patri, perdón que me meta. Uh -huh. Todo el mundo habla de la carta de Piero. Qué buena que está la carta de Piero y Piero se olvidó la carta. Ah. Eh, pero bueno, y, y lo que estuvo bueno de la actividad, aparte de más allá de, de escribir la carta, es que estaban todos muy interesados los chicos. Y a la hora claro. de hacer preguntas, porque hicieron una especie de conferencia de prensa, vos no sabés... La cantidad de preguntas que hicieron. Ahora te podrían dar algún ejemplo de la de qué preguntaron, por ejemplo. A ver, por acá, dígame, ¿qué, qué, pre qué le preguntó a usted? Eh, ¿Qué comían y si dormían? ¿Te acordás lo que te contestaron? Eh, no. <risa> no. Bien, fundamental, qué comían. A ver, acércate al micrófono y contame, vos, Piero, ¿qué, qué le preguntaste. Le pregunté qué sintió al volver a ver a su familia después de la guerra. Ah, tamaña pregunta, eh. ¿Y qué te contestó? ¿Vos te acordás? Eh, me dijo que una gran emoción porque no, no sabía si iba a volver a su casa con vida. Claro, vos imaginate la situación. Lo que pasa es que uno no se puede imaginar cómo, se, cómo eh, y podría ser eso. Era recién casado. ¿Ah, en serio? Tenía un Hace hijo un año. año. O sea que no solamente eh, dejó a su familia a su mamá a su papá sino a su mujer y a su hijo sí. wow sí. wow <risa> ¿no? ¿Y, ¿y vos le preguntaste algo? sí sí volverían a pelear por las Malvinas ¿y en ese caso qué te contestó? me dijo que sí porque era su deber como militar mm -hmm. bien ¿vos le preguntaste algo? a ver espérate que te acerco el micrófono acercate ¿eh? dale eh, sí Eh, le dije Verá eh, eh, eh. que nos organizamos las ideas no. eh, ¿qué sintió al tener un arma en las manos? ¿qué sintió al tener un arma en las manos? pensá la respuesta ¿te acordás lo que te contestó? ¿Alguien se acuerda de por acá? A ver, ayudémoslo eh, al compañero. Dijo que no tenía armas, nada más que tenía una 9 milímetros. Bueno, una 9 milímetros es un arma, ¿no? Sí, pero También. que no la usaba nunca, nunca que nada más la usaba de protección, pero... No. Uh -huh. A ver, ¿por acá? Que no la usaba porque él manejaba un avión que llevaba las cosas que le pedían los... los no compañeros Bien, claro, era como otro rol que tenía, no era pelear directamente ¿no? este Claro, tenía otro rol y medio que zafó de eh, justamente tener que utilizar el arma. A ver las chicas que se enseñen ¿pueden hablar al micrófono? ¿Qué querían decir? <risa> no, acá la compañera que hace muchas señas Bien, ¿alguien se acuerda de alguna otra pregunta Que le hayan hecho a los, a los excombatientes Cuando fueron a visitarlos? Un chico de sexto grado le preguntó Si había visto compañeros morir Y, y, le, y le lastimó mm. mucho eso Y la pregunta, o sea Cuando lo contestó se empezó a emocionar Pero como que lloraba, algo así wow Pero él dijo que no, que por suerte no había visto compañeros muertos ni nada de eso mm. claro, claro Pero seguramente sabía que alguno se había muerto sí. Sí. Bueno, escuchamos otro pedacito de los testimonios de los excombatientes Nosotros estamos acá básicamente para, para comentarles que la guerra es mala, la guerra no es buena no es buena la agresión no parte, ¿no? sí. Nadie todos pierden aprendan que el diálogo es el camino correcto para solucionar cualquier inconveniente a nosotros la guerra nos ha dejado un gusto amargo y no son solo los soldados los que han padecido esta guerra es, es la familia, son los hijos, son los parientes, los amigos, la sociedad entera paga los costos de la guerra Escucharon lo que dijo el excombatiente? Sí. Sí. Sí, la guerra es mala. Sí. Una de las preguntas fue de ustedes es bueno, en ese momento le preguntaron si volvería. Ay, él dijo que sí, Peleos pero que la guerra es mala. Es mala, que no sirve para nada y sobre todo a qué qué dijo que era lo bueno? Lo ¿Qué? bueno dijo que, que no era bueno pelear porque Tus problemas no se resuelven así, uh -huh. eh, así se resuelven hablando. Hablando, dialogando, decimal. Y dijo que no iba para matar, dijo que iba para defender a su patria. Claro, lo que pasa es que cuando está declarada una guerra, inevitablemente la consecuencia lógica es matar, ¿no? Sí, esa cosa despiadada. Wow, eh, eso eh, habíamos hablado hace un ratito, ¿no? Que es importante seguir dialogando y seguir justamente tratando de recuperar las islas, pero de otra manera, no justamente sentados a la mesa. ¿Otra carta, me leen, por favor? Querido soldado Daniel, te quería decir que fuiste muy valiente al pelear por nuestras Malvinas argentinas, porque no me imagino cómo te habrás sentido cuando te llegó la carta que tenías que ir a la guerra. También se debió ser muy du muy doloroso dejar a tu familia y correr el riesgo de no verlos nunca más pero vos fuiste muy valiente, peleaste por algo que es nuestro y por eso estoy muy orgullosa de vos. Buenísimo, Buenísima la carta. ¿sí? ¿Vos querías decir algo? No, no. Ah, porque te veía ahí cerquita del micrófono, entonces ante la duda te pregunto. Bueno, para terminar con los testimonios creo que queda uno más. ¿Dos más? Bueno, vamos, seguimos con el siguiente. La guerra empecé a trabajar rápido, estudiaba para piloto, pero empecé a trabajar en PAMI en la parte de veteranos de guerra y realmente con mis compañeros que estuvieron régimen. siempre me trataron como que por culpa de nosotros perdimos la guerra, por la logística. Bueno, y ahí seguíamos escuchando la palabra de.. Eh, los excombatientes que fueron a visitarlos ¿me quieres leer la, la carta vos? sí, dale que está preparada hace un montón vamos querido Sergio, me imagino que fue duro estar en Malvinas, siempre quise preguntarte, ¿qué se siente estar en la guerra? ¿te da miedo arriesgar tu vida? me parece tan injusto que siendo tan joven como sos, tengas una responsabilidad tan grande, te deseo suerte buenísimo buenísimo Ahí terminaron las cartas o me queda alguna otra. Bien, sí. estuvo buena esa actividad, ¿no? ¿Quién fue que la propuso? Eh, Alejandro. Alejandro. Alejandro, Alejandro. mira qué creativo Alejandro. Este, mi compañero de rec. Está buenísimo la idea de este esta cuestión de ponernos en situación y escribir las cartas. Alejandro y, y a él que está trabajando ah. con nosotros. Eh, Una compañera de, de rec. Mhm. Y a él, me tengo que aprender el nombre, es raro. Es muy difícil no decirle ya él, pero claro. a él. Es ya él, ya él. Me encantó la, la actividad, sí, porque fue bien. justamente ponerse en situación y ahí dejar, dar rienda suelta a la imaginación y ponernos en el lugar del otro Aparte para entender. Esas actividades que uno no sabe qué puede pasar. El resultado fue maravilloso, yo no uh -huh. tenía idea que iba a ser maravilloso. No es que no les tenía fe, por supuesto les tenía fe, pero la verdad que eh, superaron las expectativas, porque... Escribieron, con unas pal usaron unas palabras una, Un modo de escribir y de dirigirse Que no lo usan habitualmente Y cuando lo usan está buenísimo Claro Y aparte eh, yo siempre eh, pienso lo siguiente no Cuando uno escribe Es como que termina de entender la situación Ponerse en el lugar Trasladarse al 82 Ponerse en el lugar Escribirle para un otro Me parece que es terminar de cerrar la comprensión de un de una situación, ¿no? Y aparte porque fue algo que les costó mucho a ellos al principio porque no estaban para nada familiarizados con esa guerra, porque claro. nosotros no somos una generación que nacimos más o menos por ahí. Sí. Pero Vos, que, yo nací antes. Yo nací en el 77. <risa> claro, y, claro. Y para ellos, eh, en un momento que sea en el 82 o que sea en el siglo pasado, o que sea hace dos siglos, era más o menos lo mismo, porque no, sí. no, no la podían asociar a, a su realidad claro. y la tenían totalmente disociada a veces, cuando apenas no sabían cuándo era la guerra y que no tenían la información vos le preguntabas y a lo mejor te decían y no sé, en 1800 y no, no claro, idea. y hasta que se fueron familiarizando y aprendiendo y entendiendo cuando vieron a las personas en vivo, a mm -hmm. los protagonistas de la guerra, ahí como que les cayó un poquito la ficha y tuvieron una relación con los, o oh no chicos, con los excombatientes que de hablar, de ir te sacaban fotos con ellos Uh -huh. Y incluso se hicieron firmar cosas por los Piero por ejemplo ahora te voy a contar se hizo firmar algo muy especial por uno de los de los veteranos así que te hiciste firmar Piero Contale Piero dale Contale ¿piero? Bueno no, no Si tenés va? ganas dale Bueno entonces no. le cuento bueno. yo Bueno dale contame? contame La figurita de Messi Ah mirá vos sí, le pidió ¿No? a ¿A Sergio le pediste? No A Daniel A Daniel Que le firme una figurita Bueno, también no es casual Es la asociación de quien hoy es un personaje relevante para el argentino <risa> En promedio Y justamente está bueno Porque esto es la relevancia de un veterano de guerra Justamente es al, digamos al mismo nivel está bueno lo que hizo Está Piero. buenísimo mm. sí. Claro, claro Decime qué quieres decir. También varios chicos le pidieron que le firmen el cuaderno de comunicaciones. ¡Wow! ¿En serio? Sí, sí. estaban todos con, con la claro. pizarra desesperados para que le firmen. Mm. Bueno, está bueno. Eh, Podemos hacer un cortecito acá si tenés algún, algún tema musical, porque lo que yo quería era que ustedes después me cuenten cómo fue en la preparación de ese acto que un poco se hizo a raíz de esta visita que ustedes tuvieron a la, en la escuela, ¿Sí? ¿sí? Y vamos a escuchar un audio justamente que tienen de ese momento. Eh, ¿Hacemos una pausa? Puede un... más la indiferencia de tu gente, que la bala más voraz.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 på malvinas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 seradero <Susurra> es por siempre seradero es por siempre nuestro cero de malvinas y por siempre seradero es por siempre seradero es por siempre nuestro cero de malvinas hey por siempre Siempre nuestros héroes de Malvinas ¿Y qué tema acabamos de escuchar? Héroes de Malvinas, de Ciro y los Persas Muy bien, ¿cómo eligieron la música? ¿Le dijeron ustedes o los ayudaron los profes? Los profes Bien, claro, me parecía Y bueno, cambiamos acá Hay chicas y chicos que ingresaron a este estudio Y me van a contar cómo es el nombre ¿Cómo te llamas? Karen ¿Karen? Belén Carolina Carolina ¿Tu nombre? Dante Facundo ¿Y por acá? Leandro Muy bien, ¿estamos todos? ¿Entraron todos? Sí. sí Bueno, en este último bloque nos queda contarle a la gente ¿Cómo fue ese acto que ustedes prepararon? ¿Sí? Porque también tenemos un audio sobre ese acto ¿Qué pasó ese día en que recordaron el 2 de abril? ¿Sí? ¿Qué, ¿Cómo cómo organizaron el acto en la escuela? eh A ver, acuérdense, ¿qué, ¿qué hicieron? Fue de toda la mañana, hicieron un rato nada más, lo hicieron en el patio, ¿qué hicieron ese día? A ver, lo pueden decir acá al, al aire, vamos, vamos, anímense, dale. Fueron casi todos los grados. ¿Y qué se reunieron en el patio de la escuela? Sí, en nuestro piso. Bueno, habla. vos tenés que sacarte la mano de la boca y hablar en el micrófono Porque si no, se escucha solamente un murmullo A ver, dale fuerte, decime lo que dijiste recién eh, Hicimos el acto en nuestro piso En el piso de ustedes Bueno, ¿y qué hicieron? ¿Qué, justamente sobre qué eh, ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Miraron película? ¿Alguien habló? ¿Qué hicieron? ese día. Primero miramos un documental que uh -huh. nos dio nuestra profesora Patricia. Sí. Y ahí teníamos que o sea sacar información de ese documental. Sí, sí. Para armar. Bien, armar algo. Sí. Bueno, ¿y qué es lo que armaron para ese día justamente? ¿Un audiovisual? ¿Al resto de los grados? ¿Qué le mostraron ustedes? Mm. Le mostramos un video, uh -huh. pero... Escuchaban nuestras voces y pasaban imágenes de la Guerra de Malvinas y todo... El relato fue de ustedes, con imágenes de la Guerra de las Malvinas. Bien, yo tengo un audio, ¿será este? ¿Vamos a escucharlo? El audio que tenemos justamente preparado para nuestros oyentes. El 2 de abril es el Día del Veterano y de los Caídos de la Guerra de Malvinas. Y este año se cumplen 32 años de este conflicto armado. Un conflicto armado en el que Argentina estuvo en guerra con Gran Bretaña en 1982. Veamos dónde están las Islas Malvinas, qué forma tienen, cómo son y de paso hagamos un poco de historia. Las Islas Malvinas están ubicadas en el sur de nuestro territorio, en nuestra Patagonia, bañadas por el mar argentino. Están a 1.980 kilómetros de Buenos Aires, a 670 kilómetros de Río Gallegos, la capital de la provincia de Santa Cruz y a 14.000 kilómetros de Gran Bretaña. Ellos no las llaman Malvinas, la llaman Falklands. Para entenderlo tenemos que ir atrás en el tiempo. Las islas fueron avistadas por distintos navegantes. Los holandeses las llamaron Islas Cebaldes o Cebaldinas. Los marinos franceses las llamaron Malouinas, luego fueron reclamadas por la corona española y pasaron a llamarse Malvinas. Estamos en la época del Virreinato del Río de la Plata, pero en 1833, 23 años después de la Revolución de Mayo, ingleses desembarcaron en las islas y echaron a sus pobladores, las invadieron, fue cuando las llamaron Falklands. Nuestro país comenzó todo un camino de reclamos, para que los ingleses dejen las islas y vuelvan a formar parte de nuestro territorio. Reclamos que sucedieron con el paso de los años, pero sin obtener resultados favorables. ¿Se acuerdan que hace poco recordamos una época oscura de nuestra historia a través del Día de la Memoria? En esa época quienes gobernaban nuestro país eran militares. Y en vez de haber un gobierno democrático con representantes elegidos por el pueblo, se vivía en una dictadura. El 2 de abril de 1982, hace 32 años, se produjo un desembarco de soldados argentinos enviados por el gobierno de facto, con la intención de recuperar las Malvinas. Pero a Inglaterra no le gustó nada y enviaron barcos, aviones, armas, soldados soldados ingleses clarísimo el informe y entonces eh, en el acto del 2 de abril esto lo pasaron con imágenes de fondo sí. bien, o sea que a los compañeros le debe haber quedado clarísimo sobre qué pasó allá en 1982 ¿no es cierto? Sí. sí. lo preparó séptimo grado <risa> sí, sí, me dicen, todo que sí. Y sexto grado participó también de un montón de actividades con, con Malvinas. Cuando venían los veteranos estaba sexto también haciendo preguntas. Bueno, así que está canchero para cuando vengan el año que viene. <risa> Bien, eh, entonces el acto fue ver el, el documental, este que hicieron ustedes, este audiovisual. ¿Y sí. qué más? ¿Hubo algo más sí. en esa fiesta? A ver, acércate al micrófono Bailaron los chicos De tango más, más cerca, más cerca Bailaron los chicos ¿Y qué bailaron? ¿Qué baile bailaron? Tango. tango Tango Tango, Que es bien argentino Igual también podrían haber bailado una chacarera ¿Quién eligió el tema del tango? Eh, el profesor Guillermo ¿Y sabían bailar tango o no sabían? No? no, él les enseñaba Ah, muy bien Muy bien ¿Y alguien de acá hizo alguna otra cosa? A ver, decime eh, Acércate, acércate. Los chicos de sexto también bailaron folclore También hubo baile de folclore Hubo tango folclore ¿Y qué más se hizo en ese 2 de abril? Sí. ¿Les gustó el resto de los compañeros Haber compartido esa fiesta que ustedes prepararon? ¿Ese recordatorio que ustedes prepararon? Sí, sí. sí. A ver, dale, sí. vení, contame y Cuarto, tocó la flauta, hacía una canción el o sea que también cuarto grado participó, así las chicas están Mira, mirá la tribuna que tengo en el ¿tenés otra producción? claro claro las chicas que hablaron en el primer bloque que hablan mucho, están desesperadas Claro, están desesperadas por hablar y están afuera del estudio me, me, me río porque ponen cartelitos y bueno, les gusta mucho hablar de las chicas Pero yo quiero que hablen estos chicos A ver por acá atrás ¿Y ustedes participaron de alguna manera especial en ese acto? A ver, ¿pero me pueden decir el no al micrófono por lo menos? No No, bien Él sí, acá, ¿y vos qué hiciste? Eh, yo lo estaba ayudando al profesor Jorge a... ¿A qué? A uh, mover cosas y cosas así. Ah, acá tenemos el plomo. Se <risa> llama así el plomo, el que mueve las cosas, ¿sí? que lleva los, este, los baffles para que se escuche mejor y el que ayuda es el plomo. Así que acá, ¿cómo se llama el plomo que me olvidé? Facundo. Facundo es el plomo de séptimo grado de la Escuela Cornelio Saavedra. Bueno, chicas y chicos, ¿algo más nos quedó pendiente? ¿Les gustó trabajar este tema? Sí. ¿Por qué les gustó? Ay, ahí los mate. Me van a tener que decir dos palabras más. Porque, <risa> a ver, dale, Karen, acércate. Porque o sea, es, un, es interesante para saber un poco más de la historia de, de Argentina, de las Malvinas. Uh -huh. Claro. Nos da una enseñanza eso. Claro. Vos, antes de trabajar este tema, ¿sabías, Karen, ¿sabías algo sobre la guerra de Malvinas antes de trabajarlo en la escuela? Sí, porque lo había... A ver, acércate. Sí, porque lo habíamos trabajado en sexto grado también con Jorge, que lo mm. tuvimos a él. Bien. A ver, entraron las chicas porque no se aguantaban más. A ver, en vez de soplarle, decirlo al micrófono. ¿Qué es lo que le quieres decir? derribaron la puerta y entraron. A ver, dale, acércate. Los chicos se olvidaron también de decir que sexto grado, antes también de bailar tango, ellos hicieron un... Se aprendieron cosas de memoria y en el acto dijeron cosas que había pasado en ese tiempo. Muy bien. Se aprendieron cosas de memoria y los dijeron ahí. Sí, Muy bien. Sí. A ver, vos querías decirme algo. Agarra el micrófono. Acá es por arrebato. <risa> Dale. Ah, las cosas que ellos habían dicho eran sobre el 25 de mayo. Ah, bueno. Ah, ah, bueno, no importa eh, Tiene que ver, tiene que ver Salud <risa> Esto es Radio en Vivo Bueno, chicas y chicos Yo quisiera ahora, y seguramente tienen en mente Estas chicas que les gusta hablar mucho Los saludos que tenemos que mandar a Aquellos que no vinieron ¿A quién le mandamos saludos? Sí. Bueno, eh, saludamos a los maestros de sexto grado Que ellos también co colaboraron En el del 2 de abril Y estuvieron en la pequeña charla Que vinieron los, los dos excombatientes de Malvinas uh -huh. Ellos también estuvieron para hacerles preguntas Buenísimo Por ahí también le queremos dar ah. eh, la queremos saludar a las chicas que no pudieron venir y que, no, que y a los que chicos no también y también la verdad que se merecen una felicitación los profesores porque trabajaron muy bien sí. buenísimo ¿Se, acuerden, sí. se acuerdan de los profesores sí, sí, sí. dale decime a la directora a la directora cómo se llama la directora Adriana. Adriana Carlin Adriana Carlin, le mandamos un saludo y gracias por, por, por habernos dejado venir, ¿no? Porque también esto es decisión de, de, de los directivos de la escuela. Sí, ¿Por todos ahí? los profesores del colegio. Bueno, ahora no no me no me hagan ruido, vamos. Sí, venimos sí bien. Eh, en verdad los profesores porque ellos nos ayudaron en todo en hacer los pre, los preparativos del 2 de abril. Mm. y eh, Las fotocopias, la la toda la, la información. Sí, todo eso es lo que tenía que ver con el 2 de abril. Sí, bueno. porque no nos han Animamos a hablar antes y. Y, y, y ahora no los puedo hacer que ayer. Ellos nos dieron <risa> las fuerzas para hablar en los actos y, sí. y también nos dieron sus horas para que nosotros trabajemos las cosas de Malvinas. Buenísimo, ¿sabes? entonces gracias a todos. Y última pregunta, a ver, séptimo grado. ¿Cómo están viviendo esto de que se van de la escuela? Muy, Muy mal. Bien. Ah, por eso tanto cariño con respecto a los profesores, ¿no? Uno que parece es que, que a lo último los quiere más Lo que pasa es que uno al principio, cuando está en primer grado No se dan cuenta no. de, de, de, de que cuando vos ya estés a mitad de camino Ya te falta ma, cada vez más poco para ir terminando la escuela ca, Algunos compañeros no se van a poder ver Algunos pasaron ocho años, otros siete los que estuvieron desde jardín a séptimo y la verdad que va a ser muy difícil Sí, aparte también porque eh, mayormente porque también mayormente eh, no, eh, algún, yo, por ejemplo, yo no me creo todavía que estoy en séptimo grado porque en realidad los años pasaron rapidísimos para que nosotros estemos ahora en séptimo La verdad que pasaron volando mm. créetelo porque ya estás en séptimo grado sí. y ahora sí. hay que definir a qué escuela secundaria Van a ir el año sí, sí, que la viene La verdad que eso también es difícil Porque con la prueba de ingresos Estás tensa Con otras cosas que tenés que hacer Y la verdad que va a ser muy difícil Chicos, sí. están siendo grandes Están creciendo Ay, ¿Tomaron Ay, conciencia Ay, de eso? Sí, sí. Mm. sí, la verdad que sí verdad Bueno, nos tenemos que despedir Porque si no nos vamos a quedar a vivir en la radio Gracias Ale por el programa, gracias chicos gracias a los directivos que los dejaron venir, gracias a los maestros que trabajaron tanto, y dale, decime lo último a ver. bueno, y otra cosita <risas> para saludar a los familiares de, de todos sí, bueno, besos a va. todos los papis sí, y las mamás sí, bueno gracias supo, chicos Nos reencontramos en cualquier momento Cuando quieran venir a la radio sí. Y nosotros nos reencontramos con nuestros oyentes El próximo jueves A partir de las 10 de la mañana En esto que llamamos Hora libre en el barrio Chau chau, chau.